Bienvenido o bienvenida a otro episodio de nuestro podcast para aprender español. Hoy es nuestro episodio número 300. Hoy te queremos hablar sobre los últimos cuatro años y el futuro de este podcast. Supongo que habrá personas que piensen que este es un episodio de autobombo. El autobombo es lo que hace alguien cuando habla de sí mismo, por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo y empiezas a hablar de todas tus virtudes, eso es autobombo. Independientemente de que pienses eso o no, creo que es interesante variar lo máximo posible los temas de los episodios. El 15 de abril de 2014 publicamos el primer episodio de SpanishPodcast.net. Aquel episodio lo titulamos ¿Cómo aprender español? Ya sabes, fue el episodio en el que te dijimos algunas de las cosas que puedes hacer para conseguir comprender mejor a los hablantes de español y para conseguir hablar español mejor. En aquel episodio te dijimos que lo primero que debes hacer es escuchar mucho español. Escuchar español es la forma más sencilla de llegar a comprender a los nativos. Ese es uno de los motivos por los que creamos este podcast. Que los estudiantes de español tengan una herramienta que pueden utilizar de forma cómoda para mejorar su comprensión oral del español. También te dijimos que debes usar la repetición, es decir, que debías escuchar cada episodio varias veces. ¿Por qué? Porque es la forma de memorizar es la forma en la que tu cerebro consigue almacenar la información a largo plazo. Para que el aprendizaje sea profundo y a largo plazo, debes usar la repetición. También te dijimos que debes usar la imitación. Es decir, que debes intentar imitar lo que dicen los nativos. Por eso solemos incluir ejercicios para practicar la pronunciación y la conjugación. Además, también compartimos contigo otras técnicas que puedes utilizar para practicar la imitación, como la técnica espejo. También es muy importante la constancia. No es necesario que estudies durante mucho tiempo al día, pero sí es necesario que practiques todos los días. La práctica constante produce mejoras muy importantes. Si tienes poco tiempo libre, te recomendamos que uses los tiempos muertos. Por ejemplo, el tiempo que usas para ir hasta el trabajo o al centro de estudios, mientras estás en la ducha, mientras cocinas… Cualquier momento es bueno, siempre que prestes atención. Las dos últimas técnicas, normas, reglas o como quieras llamarlo, eran no traducir y divertirse. Es muy importante que te acostumbres a no traducir mentalmente cuando intentas comprender o hablar español. Muchas personas se acostumbran a hacer eso cuando estudian idiomas, traducen mentalmente antes de hablar o cuando les hablan. Esto es muy malo si tu objetivo es conseguir fluidez. Hay que acostumbrarse a comprender los mensajes completamente sin traducirlos comprender la idea del mensaje, lo que quiere transmitir. Y claro que hay que divertirse, el aprendizaje no debe ser una tortura, no debe ser algo que causa dolor, el aprendizaje debe ser algo que se disfruta. Cuando disfrutas haciendo algo, es mucho más probable que repitas. Cuando disfrutas haciendo algo, es más probable que el contenido o lo que haces quede memorizado en tu cerebro. Cuando disfrutas haciendo algo, lo haces más relajado y tranquilo. El estrés es uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Hace casi cuatro años que publicamos aquel episodio. Hoy en día seguimos pensando lo mismo. Durante estos años hemos intentado crear episodios interesantes, con contenidos útiles y con temas variados para todos. Intentamos explicarte cosas sobre la cultura española, las expresiones que utilizamos a diario los españoles, el lenguaje informal, la historia de España y temas cotidianos de los que hablamos cada día. Hay personas que empezaron a escuchar spanishpodcast.net casi desde el principio y actualmente siguen haciéndolo nos alegra saber que es así porque eso quiere decir que el contenido es interesante y útil también hay personas nuevas que van descubriendo nuestro podcast para aprender español cada día esperamos que todas esas personas que empiezan ahora a escuchar nuestro podcast sigan haciéndolo dentro de 4 años ¿Qué nos espera en el futuro? Hay muchas cosas pendientes. No pienses que se nos olvidan. Tenemos todo apuntado. A veces tardamos más tiempo porque algunos temas son más difíciles de preparar que otros. A veces publicamos un tema antes que otro porque hay más gente preguntando por ello. Pero si alguna vez has hecho una petición, no te preocupes, las tenemos todas apuntadas. Por ejemplo, Guillaume nos pidió hablar sobre la situación de los vegetarianos en España y sobre el veganismo. Susana nos pidió hablar sobre el significado figurado del verbo morir, no del significado literal. Cintia nos pidió que habláramos sobre la inmigración en España. Michael nos preguntó sobre los derechos de los animales. Susan nos preguntó cuándo se omite el artículo en español y hay muchos más episodios pendientes. Hay un episodio pendiente que es especialmente importante. Es un episodio sobre la palabra se. Estamos tardando mucho en creerlo porque es un tema difícil. La palabra se es muy corta, pero tiene muchos usos diferentes y su uso cambia de unas situaciones a otras no pienses que se nos ha olvidado. ¿Qué más queremos para el futuro? Queremos que SpanishPodcast.net siga teniendo una función social. ¿Qué es una función social? Una función social es algo que ayuda a otras personas. SpanishPodcast.net es una forma de hacer que muchas personas puedan tener acceso a la cultura y a la educación. No todo el mundo tiene la suerte de tener un buen trabajo o de nacer en un país con un nivel de vida digno. SpanishPodcast.net es una forma de ayudar a todo tipo de personas y también a nosotros. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Tú puedes poner tu granito de arena y entre todos podemos hacer un mundo un poco mejor y justo. Este año también queremos volver a activar nuestro canal en YouTube. Ha estado parado durante algún tiempo, ha habido algunos cambios en nuestras vidas durante estos últimos meses, así que teníamos dos opciones, continuar haciendo vídeos con menor calidad o dejar de hacer vídeos durante algún tiempo. Como te hemos dicho en algunos episodios, mmm, somos un poco perfeccionistas. <risa> así que preferimos detener el canal durante algún tiempo. En las próximas semanas volveremos a publicar vídeos. Poner un granito de arena. Es posible que te preguntes qué significa poner nuestro granito de arena o poner tu granito de arena. Es una expresión. Como en casi todos los episodios de SpanishPodcast.net, te explicamos una expresión. Hoy, no te vas a librar. <risa> Siempre hay que aprender algo nuevo. Bien, ¿qué es poner un granito de arena? Creo que sabes lo que significa el verbo poner. El verbo poner significa colocar algo en algún sitio. ¿Qué es un granito de arena? La palabra granito puede tener varios significados. Por ejemplo, el granito es un tipo de roca. El granito está formado por cuarzo, feldespato y mica. Estos son tres minerales. El granito se utiliza en construcción. Hay algunos granitos muy decorativos. Un granito también es un trozo muy pequeño de algo. La arena está formada por granitos de piedra o roca trozos muy pequeños de piedra o roca. Un paquete de arroz tiene muchos granitos de arroz. Un paquete de sal tiene muchos granitos de sal. Creo que ya sabes lo que es un granito. La arena es un conjunto de partículas de roca o piedra. La arena está formada por trocitos muy pequeños de roca. Hay muchos lugares donde puedes encontrar arena, Por ejemplo, en la playa. Cuando vas a la playa, pones la toalla y la sombrilla en la arena. Mucha gente toma el sol en la playa. Para tomar el sol, la gente se tumba en la arena. Otro lugar donde hay mucha arena es el desierto. En el desierto hay muy poca vegetación. Lo único que hay es arena. Algunos de los desiertos más conocidos son el desierto del Sáhara, el desierto de Arabia, el desierto de Victoria, el desierto de Gobi o el desierto de Patagonia. En estos desiertos hay mucha arena. Entonces, ¿qué significa poner un granito de arena? Ya ves que un granito es un trozo muy pequeño de algo. La expresión poner un granito de arena significa que haces algo, un pequeño gesto, una pequeña acción, que sumada a otras pequeñas acciones, hacen un conjunto muy grande. Por ejemplo, los granitos de arena son muy pequeños, pero cuando hay muchos, tienes todo un desierto. Cuando pones un granito de arena significa que has hecho algo para ayudar has contribuido a crear un conjunto más grande o una acción más grande. Pequeña historia sobre granitos de arena Voy a contarte una pequeña historia para ayudarte a escuchar la expresión poner un granito de arena en contexto. Imagina que en la zona en la que vives ha habido un huracán, ha habido vientos muy fuertes, ha habido mucha lluvia inundaciones y muchos otros desastres. Ha ocurrido una catástrofe. En el barrio en el que vives, todas las casas han aguantado el huracán, han resistido todas excepto una. Es la casa de unos vecinos que viven allí desde hace muchos años. Son unos buenos vecinos, siempre son amables y son buenas personas lo han perdido todo. La casa se ha caído, el coche ya no funciona y casi todas sus cosas están destrozadas. Es una auténtica lástima. Los vecinos del barrio hacéis una reunión. Decidís que no es justo lo que ha ocurrido. Queréis ayudar a estos vecinos. En la reunión alguien dice «Si todos ponemos nuestro granito de arena», ayudaremos a esta familia y tendrán una casa enseguida. Esta persona quiere decir que si todas las personas del barrio ayudan un poquito, dan una pequeña ayuda económica, les dan alojamiento o hacen un pequeño trabajo, este problema tan grande se solucionará con facilidad. Cada pequeña ayuda resulta en un trabajo final muy grande. Unas semanas después esta familia ya tiene una casa gracias a la ayuda de todos sus vecinos. La familia quiere agradecer a sus vecinos lo que han hecho, así que dicen «gracias a todos por haber puesto vuestro granito de arena». Quieren decir que dar las gracias a todos por cada pequeña ayuda que han recibido. Bueno, antes de pasar a la última parte del episodio, voy a recordarte que puedes conseguir nuestros audiobooks en nuestra web. Tienes más información sobre ellos en SpanishPodcast.net. Y si tienes dudas sobre ellos, escríbenos y te ayudaremos. En nuestra web puedes conseguir los audiobooks con los episodios. Si quieres descargar episodios como este con el audio y la transcripción, puedes hacerlo desde nuestra tienda. Los audiobooks incluyen todos los archivos mp3 y las transcripciones en PDF, y EPUB y MOBI para que puedas usarlos en cualquier dispositivo. Tablets, smartphones, ordenadores, televisiones inteligentes o libros electrónicos. También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Con este audiobook puedes aprender español mientras aprendes cómo ser más eficiente en tus estudios. Trucos para memorizar mejor, trucos para recordar mejor lo que aprendes, consejos para mejorar el aprendizaje y muchas cosas más. Por último, te puede interesar nuestro pack de diálogos. El pack de diálogos tiene 24 diálogos de situaciones cotidianas, de situaciones de la vida diaria. El diálogo tiene la transcripción y el fichero MP3 para que puedas comprender todo correctamente. Además, cada diálogo tiene una lección en la que te explicamos el vocabulario y las expresiones más interesantes. También te damos consejos, alternativas y otras ayudas. Cada diálogo también tiene dos archivos de audio para que practiques participando en el diálogo. Si te interesa aprender español real, ya sabes, pásate por nuestra web y pulsa el menú Audiobooks. Practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con la expresión PONER UN GRANITO DE ARENA. Esta expresión se puede utilizar de varias formas, con varios tiempos verbales, así que voy a seleccionar los más utilizados. El verbo PONER es irregular, así que presta atención. Mmm… por ejemplo, se suele utilizar bastante con el pretérito perfecto compuesto. Este tiempo verbal se utiliza para hablar de cosas del pasado que ya han terminado y que tienen relación con lo que estás diciendo en este momento. Es decir, cuando estás contando una historia, algo que ha ocurrido, generalmente algo reciente, algo que ha ocurrido hace poco tiempo. Por ejemplo, podrían utilizarlo los vecinos del barrio de la historia Cuando cuenten a alguien lo que han hecho. Vamos a empezar. Repite después de mí. Si no puedes hacerlo en voz alta, hazlo mentalmente. He puesto mi granito de arena. Has puesto tu granito de arena. Ha puesto su granito de arena. Hemos puesto nuestro granito de arena. Habéis puesto vuestro granito de arena. Han puesto su granito de arena. Muy bien, ¿perfecto? ¿En qué otros tiempos verbales se utiliza? por ejemplo, en pretérito simple. Este tiempo también es de pasado y se utiliza cuando cuentas algo que ha ocurrido. Se suele utilizar el pretérito cuando lo que ocurrió está más lejos en el tiempo. Vamos allá. Puse mi granito de arena Pusiste tu granito de arena. Puso su granito de arena. Pusimos nuestro granito de arena. Pusisteis vuestro granito de arena. Pusieron su granito de arena. Pues muy bien. <risa> ¿Hay algún otro tiempo verbal importante para practicar esta expresión? Mm, creo que puede estar bien practicar con el futuro. Usamos el futuro para hablar de cosas que ocurrirán más adelante en el tiempo. Repite después de mí. Pondré mi granito de arena. Pondrás tu granito de arena. Pondrá su granito de arena, pondremos nuestro granito de arena, pondréis vuestro granito de arena, pondrán su granito de arena. Bueno, pues este ha sido un episodio un poco más largo de lo normal, pero queríamos decir más cosas, además de explicarte una expresión que se utiliza en el lenguaje de todos los días. Si escuchas nuestro podcast desde hace tiempo, ya sabes que hay episodios más largos y episodios más cortos. Depende del contenido y de las cosas que tenemos que decir en cada momento. Cada episodio es diferente en longitud porque, como en la vida real, hay conversaciones más largas y conversaciones más cortas. Y en la vida real las cosas suelen ser imprevisibles. ¿Qué quiere decir imprevisible? Quiere decir que no se puede anticipar, que es difícil adivinar qué va a ocurrir cada día. Bueno, aquí voy a terminar. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de email, en el foro de la comunidad o a través de las redes sociales. Recuerda, como siempre, usar las técnicas y trucos que te explicamos en el podcast. De esta forma, aprovecharás mejor el tiempo y aprenderás mejor. Si llevas tiempo escuchando este podcast para aprender español, seguro que has mejorado mucho durante este tiempo. Si nos escuchas desde hace poco tiempo, seguro que mejorarás poco a poco, de forma progresiva, añadiendo granitos de arena cada día para que tu proyecto para aprender español sea todo un éxito. Cuando termines de escuchar este episodio, pásate por nuestra tienda y echa un ojo a los audiobooks, seguro que algo te interesa. Así, además, aportas tu granito de arena